Nuevamente el agradecimiento hacia bueno el señor Lizardía y hacia toda la comisión de la Sociedad de Fomento que hace por primera vez empezamos a charlarlo, ya era tres años cuando más o menos empezó la gestión eh, y en una charla informal eh, surgió esta idea de... Como uno pediatra y ha visto a las madres a veces muchos días sin poder acceder a un lugar donde dormir o, o, o alimentarse cómodamente o simplemente tomar un mate, surgió la idea y la realidad es que tuvimos una respuesta inmediata eh, en el cual está la otra casa de residentes, en la cual las, los familiares de personas enfermas o el mismo enfermo puede venir. Surgió la necesidad, porque bueno, por ahí, de personas adultas que vienen además con una enfermedad, digamos que es difícil la convivencia con los niños. Así que eh, cuando me avisaron realmente fue una muy agradable sorpresa, porque ellos evidentemente están pensando siempre de qué manera eh, pueden ayudarnos para cosas que, que van, como diría él, un poco... Si bien no hay tanta gente, pero creo que el reconocimiento está... Estábamos hablando casualmente con un señor que le echó la noticia en el diario y vino porque le pareció muy importante apoyar esto. Así que muchísimas gracias nuevamente y creo que lo más importante es que uno sabe que lo está brindando para la gente que más necesita. Muchas ¿eh? sí. sí. gracias.